Hola amigos y amigas de FARCO, en Río Negro, dos resoluciones que ha tomado el gobierno provincial, la 5153 y la 5154, ponen en alerta a los trabajadores y trabajadoras de la docencia, que denuncian numerosas arbitrariedades en las auditorías de licencias por razones de salud y también irregularidades en el funcionamiento de la empresa privada que la provincia ha contratado justamente. Por eso que desde el día lunes que se vienen movilizando en distintos espacios de aquí de la ciudad de Viedma con referentes de todas las seccionales de la provincia. Nosotros hablamos con Silvana Inostrosa, secretaria general de UNTER, que nos comentaba más sobre esto. Estamos manifestándonos precisamente por un sistema de auditorías médicas que ha instrumentado el gobierno provincial a través de una contratación de, empresa, de una empresa privada, una empresa que está bastante cuestionada en otras provincias donde ha estado eh, trabajando se le puede decir de alguna manera y una empresa sobre todo que nos preocupa primero por las definiciones que está tomando yendo en contra de los certificados de nuestros médicos tratantes médicos y médicas matriculados en la provincia de Río Negro, tal como lo establece la normativa que rige nuestras licencias docentes y una nómina de médicos que desconocemos absolutamente y que ni siquiera sabemos si son médicos o es un sistema parametrizado un sistema con inteligencia artificial que es quien está hoy eh, encargado de, audit de auditar las licencias docentes y de todas las estatales y estatales de la provincia de Río Negro. ¿Cómo continúa el plan de lucha? Vamos a, ya convocamos a un congreso para el día viernes acá en Vietma. Entre hoy y mañana se realizan las asambleas en todas las seccionales y ahí tomaremos la definición en conjunto, viendo también que no hemos tenido ninguna respuesta del gobernador a todos los pedidos de audiencia que hemos solicitado, que han sido más de cinco en lo que va del año y lo único que hemos obtenido es el silencio absoluto. Informó Radio Encuentro desde Vietma.